Bienvenidos a otro mensaje poderoso para tu vida de identidad y destino desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México. Ok, el día de hoy tengo un tema que lo titulé actitud. Actitud. Y con este tema cierro un ciclo de como dos o tres predicaciones Que hemos venido hablando acerca de lo que tenemos que hacer nosotros Si no las has escuchado, escúchalas en internet este, Ya están eh, las predicaciones ahí en internet Y eh, para que no te pierdas de, de, de este ciclo de, de, de grabaciones que hemos hecho Y de conferencias que te mueven que el Señor ha traído pero por fin el Señor me dejó compartir hoy de esto actitud, yo creo que tenía que llegar pasar varias predicaciones las tres anteriores para llegar a este tema actitud, ¿por qué es tan importante la actitud? porque hay muchas circunstancias en nuestra vida que requieren nuestra atención, escúchame, cada uno de nosotros tenemos un montón de cosas que hacer, ¿estamos de acuerdo? día a día tenemos muchísimas cosas que hacer pero en todas ellas tenemos que tener actitud para hacerlas ahora yo con esto quiero poner bien claro yo no estoy diciendo que dejes de hacer las cosas que tienes que hacer todos los días y dejes todo por el Señor, si quieres hacerlo hazlo, bueno qué bueno, gloria a Dios ¿no? pero aunque dediques tu vida al Señor al 100% tienes otras muchas cosas que ver diariamente ¿estamos de acuerdo? como comer, tener relación con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con los amigos, o no sé, ¿no? Pero todos, todas las cosas que nosotros tenemos que ver requieren una actitud. Y sabes que muchas veces no conseguimos el objetivo que nos hemos marcado debido a que nuestra actitud cuando enfrentamos X situación no es la correcta. Hoy yo quiero hablar rápido de una historia que a mí, la verdad, bueno, todos hemos escuchado, ¿cuántos han escuchado la historia de Gedeón? Gedeón y los 300, bueno, muchos no han escuchado la historia de Gedeón y los 300, ¿quién era Gedeón? Gedeón fue un juez de Israel, recuerdan que el pueblo de Israel salió con mano poderosa, lo hemos estado hablando estos días, eh, eh, con mano poderosa nos sacó Dios de Egipto y luego que cruzaron el mar, recuerdan la predicación del domingo pasado, marcha, levántate y marcha Okay, bueno, después que cruzaron el mar y después que pasaron 40 años en el desierto, por fin conquistan la, la, la tierra prometida y entran en la tierra prometida, pero ¿qué creen? que pasa? el pueblo, como era una nueva generación se olvida de Dios y no obedece en un mandamiento de Dios que es ¿sabes qué? no te metas con los dioses que habitan en esa tierra sino destruyelos y el pueblo no lo hizo Después Dios les manda a destruir a sus enemigos y todo para que la tierra quedara completamente libre y no lo hacen, se quedaron los cananeos y los moabitas y los madianitas y total los dejan y después esos pueblos Dios los utiliza en contra de ellos mismos porque no obedecieron la palabra de Dios en que Raúl les dijo, no se metan con los dioses de esta tierra y el pueblo de Israel después de haber estado 40 años con la nube enfrente, con la llama en noche, con la presencia de Dios 40 años comiendo maná, su ropa no se desgastó. Esa generación entra en la tierra prometida y deja a Dios. ¿Tú puedes entender eso? Y esa actitud. Sí, bueno, la historia de Gedeón, Gedeón era una persona en el tiempo de Gedeón Los madianitas invadían la tierra El pueblo se había apartado Y Dios había empezado a nombrar jueces Que liberaban al pueblo de Israel De las situaciones Pero entonces en, una, en un tiempo Los madianitas vienen y, y invadían Israel Y se llevaban toda la comida Y bueno este Gedeón Se dedicaba a recoger la, eh, El trigo del campo Y lo escondía para que no se lo robaran Bueno Dios llama a esta persona Gedeón para que rescate al pueblo de Israel en ese tiempo en que los medianitas, ok, vamos bien, me van más o menos siguiendo a la historia, estoy siendo muy breve, hay mucho que hablar de esto, pero quiero leerles en jueces 7, jueces 7, la historia de Gedeón y los 300 valientes, normalmente todas las predicaciones se centran en Gedeón, porque Gedeón era bien temeroso, Gedeón, Dios lo llama y le dice Y Gedeón empieza a meter un montón de pretextos Para no hacer la cosa Pero es que como yo, es que mi tribu Es que yo somos los más chiquitos y, y empieza a decir muchas cosas Gedeón Pero al final de cuentas hace lo que Dios le dice Pero yo hoy no quiero hablar de Gedeón en sí Sino quiero hablar de los 300 valientes Ahora, ¿por qué de los 300 valientes? Miren la situación estaba bien crítica, los marianitas llegaban, se llevaban la comida, se llevaban todas las cosas buenas, ¿sí? pero Dios le dice a Gedeón, en jueces 7, 2, le dice, hay mucha gente contigo, porque Dios le dice que convoque al pueblo para luchar contra los marianitas, entonces llega un montón de pueblo, porque estaban hartos, y llega todo ese montón de pueblo, y entonces Dios le habla a Gedeón y dice, ¿sabes qué? No, hay muchísimos en tus manos, pues Israel, dice, dice no necesito a tantos, porque si no, Israel puede jactarse que con su propia fuerza ellos fueron liberados. Entonces, ¿sabes qué? Despide a algunos. Quien tenga miedo, quien se estremezca, que madrugue y regrese a su casa desde el monte de Galad. Ahí estoy, estoy leyendo jueces 7, estoy parafraseando todo jueces 7 para irme un poco más rápido. Entonces, Gedeón convoca al ejército vienen muchísima gente. Y Dios le dice, no, no necesito tanta gente. Entonces Dios le dice, quien tenga miedo y quien, quien se, se estremezca, o sea, en este tipo diríamos, quien se le ponga la carne de gallina y así el zócalo esté así, esos no, esos regresalos. Y entonces a la mañana siguiente, dice la palabra en el versículo 3, dice, regresaron de los del pueblo 2 mil gentes. O sea que, y quedaron 10 mil. O sea que en total, ¿cuántos tenía Gedeón cuando convocó? 32 mil gentes. De ese ejército de 32 mil gentes les dice quien tenga miedo, váyase. Y de esos 32 mil 22 se van. Actitud, actitud. ¿Por qué esa actitud? Porque si, si ellos hubieran tenido una buena actitud y confiados en Dios y, y, y sabiendo que Dios les iba a entregar ese ejército porque Dios los estaba convocando, si hubieran tenido una buena actitud se hubieran quedado, hubieran dicho, no, denos chance de participar, pero no, dice quien tenga miedo, váyase. Y sabes qué? Muchas situaciones en nuestra vida así pasan. ¿Tienes miedo? te estremeces, no, entonces sabes que yo mejor doy un paso para atrás regresaron los del pueblo 22 mil y quedaron 10 mil, y de todas formas Dios le dijo a Gedeón, ¿sabes qué? aún son demasiados, y ahí viene el famoso de llévalos al río a que beban y conforme, como beban entonces escoge y separa a unos entonces los lleva Gedeón, obedece al Señor y lleva esos 10 mil a beber y le dice el Señor escoge los que tomen agua como lo hace el perro, o sea, se inclinan y al agua y toman. Dice, los que doblen su rodilla, esos no, esos llévalos para el otro lado. Y de, entonces de esos 10 mil, solamente quedan 300. Ahora, tú sabes el tamaño del ejército de los mariamitas, porque todos hablamos de Gedeón y los 300, ya vimos que eran 32 mil, luego, queda, luego quedaron 10 mil, Y ahora quedaron 300. ¿Pero tú sabes cuántos eran los Marianitas, el ejército de los Marianitas? ¿Sabes cuántos eran? Aquí lo voy a, lo voy a sacar de aquí adelante. Me estoy brincando un poco, pero el ejército de los Marianitas era de 135 mil hombres. 135 mil hombres contra 300. Yo no sé qué circunstancias estuvieses enfrentando, pero a veces el ejército contrario se ve inmenso. 135 mil hombres que pueden venir en contra tuya, sí. Pero Dios dice no. Sabes que yo creo que, que volteé a ver y qué bueno que hoy no vinieron tantos, de veras. Ayer estuvimos en un evento Que fue la marcha para Jesús Y un día, en México, una oración Y la verdad no sé cuántas gente había Pero había, no había cientos Había miles, no, o sea, no sé cuántas gente había La plaza de la liberación estaba Llena, abarrotada Y era, o sea, era una alabanza Y una adoración poderosa Y cuando estaba yo ahí, estaba yo viendo y dije Dios Estaba yo pensando en este mensaje Y yo dije, Dios ¿De veras nos ocupas a todos? Cuando nos necesitas a todos, o habremos algunos, fíjense, habremos algunos de los 300 aquí, y es que puede estar llena la plaza. Esta iglesia puede estar llena de gente, pero con qué actitud, con qué actitud, si viene cualquier cosa, vienen problemas y todo. No, sabes que de los que tuvieron miedo, 22 mil gente se echaron para atrás. O sea, ¿qué quiere decir? Que había diez mil valientes. Pero aún así, dice Dios, no, trescientos. Así que, voltéate a ver, voltéase a ver. ¿Y sabes qué? No digan, uy, qué poquitos somos. Si no sabes qué, somos poquitos pero benditos y escogidos de Dios y ungidos de Dios y como la palabra que, que, que, que dio el Señor ahorita en la alabanza, sabes qué, Aidí es un lugar de avivamiento, Aidí es un lugar poderoso, ¿por qué? Porque la presencia de Dios está en medio de nosotros, pero sabes también por qué? Porque tú y yo tenemos una actitud distinta, porque estamos hoy aquí, hoy podríamos haber estado, no, la reunión va a durar menos tiempo, no, mejor no voy, ¿sabes qué? actitud es algo tremendo para nuestra vida, sabes que tenemos que vivir día a día como si este domingo fuera el último domingo de nuestras vidas, tú te levantas con esas ganas en los domingos, o sea es como sabes que yo quiero ir porque probablemente es el último domingo que voy a estar, es el último domingo que voy a estar junto con mis hermanos y voy a alabar y voy a adorar y voy a recibir palabra, tal vez sea el último domingo Esa pasión y esa actitud deben estar en nosotros Pero bueno, regreso a la historia 300 hombres Estos 300 hombres Dice el Señor, con estos 300 hombres Que lamieron el agua Os salvaré y entregaré a los marenitas En tus manos, dice, váyase Toda la demás gente, cada uno a su lugar ¿Tú quieres que Dios te diga eso? Vete a tu lugar Ándale, tienes miedo, tienes una mala actitud Vete a tu lugar Yo no quiero que el Señor me diga eso. Yo quiero que el Señor me diga, ¿sabes qué? Vamos, porque con mi mano y contigo voy a salvar. Con mi mano y contigo voy a salvar. Yo quiero ser de esas gentes. Yo quiero ser de esos 300, o si son 20, o si son 10, o los que sean. Yo quiero ser parte de esos. Yo ayer veía abarrotada una plaza. Señor, yo dije, Señor, pon pasión en toda esta gente. Señor, pon Ponde tu espíritu en esta gente, Señor, para que no nada más sean trescientos, sino seamos miles apasionados con actitud correcta delante del Señor. Entonces dice, envió a todos los israelitas. Y sabes, ¿sabes qué me duele? En el versículo 8, dice, habiendo tomado provisiones para el pueblo y sus trompetas, o sea, agarraron sus trompetas de guerra. Dice, y los envió a los israelitas, cada uno a su tienda, y retuvo a aquellos 300 hombres. ¿Sabes qué? ¿Sabes a mí qué me molesta de esta parte? Que ninguno de los diez mil reclamó. Simplemente dijeron, no, ah, no me escogieron Pues me regreso Y eran valientes, eran nueve valientes Porque ya los veintidós mil Que tenían miedo ya se habían ido Eran nueve valientes que se regresaron Y les dijeron, no, pues ya no, no te tocó a ti Ah, no sé, no, okay. pues bueno, gracias Ah, mira, agarro mi lonche Y, y, y mi coca y me voy Ya, gracias, ¿eh? bueno, hay, hay que les vaya bien ¿Qué actitud tenían? Ah, pues bueno O a lo mejor tenían mucha fe Y dijeron, ah, qué bueno Sí, Dios puede hacer con esos 300, ¿no? Pero ¿sabes qué? A mí me duele que no haya Alguna referencia de uno que haya dicho Oye, no, espérate, Gedeón, yo sí quiero participar Y no, ¿sabes qué? Mira, es que Dios me dijo que no Nada más estos 300, ah, bueno, ok, yo entiendo Pero ni uno se quejó Aquí no dice, ni uno se quejó ¿Qué actitud tenían? ¿Sí? Dice, entonces regresaron Dice, el campamento de Madian les quedaba abajo en el valle Imagínate, ¿cuántos dijimos que eran? 135 mil, o sea, imagínate 300 hombres Viendo un ejército De 135 mil Ahora, déjame decirte una cosa, si tú sigues leyendo la historia Tú no vas a escuchar Ni un solo reclamo de esos 300 hombres En contra de Gedeón ¿Qué actitud tenían? Órale, vamos, si tú quieres que yo lo haga, yo lo hago, habiendo, dice, y aquella noche el Señor le habló a Gedeón, y dice, levántate y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos, y fíjate bien que es importante, si tienes temor de descender, le está diciendo Dios a Gedeón, baja al campamento con tu criado Fura, y oirás los, lo que hablan, entonces te animarás y descenderás a atacarlos, y ¿sabes qué Gedeón hizo? Descendió y escuchó, o sea, ¿qué quería decir Gedeón? Tenía miedo, Si tú lees más arriba la historia de Gedeón, vas a encontrar que Gedeón dudaba mucho. Dudaba mucho y e inclusive le pide dos pruebas al Señor para confirmar actitud. Entonces dice que Gedeón descendió y escuchó a los marianitas hablar y decía, no, es que, uy, y entonces ah, escuchó lo que los marianitas decían y se animó. Y entonces va con sus hombres y les dice, no, no, no, ¿sabes qué? Este, levántense porque el Señor ha entregado el campamento de Madian en nuestras manos. Y entonces les dijo, miradme a mí y haced como hago yo. Cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como yo hago. Tocaré la trompeta y también todos los que están conmigo. Entonces vosotros tocaréis las trompetas alrededor de todo el campamento gritando, ¡Por el Señor y por Gedeón! El 19 dice Llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que estaban consigo Al extremo del campamento Cuando acababan de renovar los centinelas la guardia De la medianoche Tocaron entonces las trompetas y quebraron los cántaros Que llevaban en sus manos Los tres escuadrones tocaron las trompetas Y quebrando los cántaros Tomaron con la mano izquierda las antorchas Y con la derecha las trompetas que tocaban Y gritaron por la espada del Señor Y de Gedeón Actitud 300 hombres contra un ejército de 135 mil. ¿A cuántos les tocaba más o menos? A 450 por cada uno. Imagínate, te tocaba matar a 450 personas. ¡Qué grueso, ¿no? O sea, imagínate eso. O sea, imagínate 450 personas formadas delante de ti. Y si ya acaban mis 450, échame otros 10 o ¿Qué vas a decir? Actitud. Qué? Muchos que dirían, ay, oh, no, no, no, no, actitud. Actitud. Dice por el Señor y por Gedeón. Dice entonces, ellos gritaron por la espada del Señor y de Gedeón. Y entonces sabes qué, esos 300 israelitas, dice, se mantuvieron firmes cada uno en su puesto alrededor del campamento. Actitud. Ellos tenían una confianza en Dios tremenda que les hacía estar parados, firmes, delante de 135 mil hombres y no se movieron. ¿Qué actitud tienes tú? ¿Qué actitud tienes tú delante de las situaciones que se te enfrentan? ¿Sabes qué? Yo creo que los veintidós mil que se fueron antes estaban pensando, no, pues es que tengo que llevar y llegar y hacer el súper y tengo que hacer o sea esto tengo que hacer el otro lado, no, sí mejor ahí nos vemos, dice, oh, y además pues no, para qué voy a pelear. Y los otros nueve mil setecientos que se regresaron dijeron bueno pues no me tocó, bueno pues voy a hacer ya mi chamboy a, a mi arado y voy a hacer ahí todo eso. ¿sabes qué? estos 300 se mantuvieron firmes porque tienen una actitud correcta hacia lo que estaban haciendo, yo te pregunto a ti Dios está trayendo nuevos tiempos ahora en Guadalajara ayer estuvimos en un evento que es profético, hace unos meses estuvimos en otro evento en el cual dimos vueltas en la plaza de armas, en la plaza de ahí de la liberación y tomamos ese lugar ahora ha habido una, una, una asamblea grandísima de gente en la cual estábamos glorificando y alabando a Dios ayer, ¿sabes qué? Dios está trayendo grandes cosas ¿Cuál es tu actitud hacia lo que Dios está trayendo hoy? ¿Le estás dando más importancia a otras cosas o tienes una buena actitud hacia las cosas de Dios? Porque estos 300 no les importó que no habían hecho el mandado. Ellos se mantuvieron firmes. Ellos estaban pensando y con sus ojos puestos en el blanco para dar y conseguir la victoria que Dios ya les había dado. Todas las cosas Dios ya te las ha dado. ¿Qué actitud tienes? Me brinco al ocho, imagínate, el Señor empieza a voltear las espadas de los madianitas en contra de ellos, entonces tienen tanto miedo que se empiezan a matar entre ellos. Y entonces los trescientos salen corriendo detrás de toda la bola de, de, de, del ejército de madianitas. imagínate, trescientos con trompetas y con antorchos, y, ¡ah! y los otros espantados corriendo y matándose entre ellos. Después el demás pueblo de Israel De que, ay ¿qué pasó? Y entonces empiezan a unir y los empiezan a atacar también Pero yo quiero resaltar En cuestión de actitud esto En, el, en jueces 8 Ellos, imagínate, los 300 Estaban cansados de estar peleando Dice que iban correteando A los príncipes de Madian Que se, llaman, que se llamaban Ored y Zed Ajá. Dice que llegó Gedeón al Jordán en el versículo 4 y lo pasaron él y los 300 hombres que traía consigo, cansados pero todavía persiguiendo a los de Mariano fíjate cómo dice la palabra, cansados y de veras yo quiero decirte, o sea, eres tú de las personas que después de haber estado, o sea ahí batallando y, y haciendo las cosas que usted dice, después que estás cansado agarras y dices, no, sabes que Tiro la toalla, voy a descansar. O eres como estos 300 con esta actitud, que aunque estaban cansados, pasaron el río Jordán y créanme que no es fácil pasar un río cuando viene con la corriente, o sea, te lleva la corriente, o sea, tienes que hacer esfuerzo y después de haber estado peleando... Dice, pero todavía persiguiendo a los de Madian... Y sabes que me encanta que la palabra... No haga mención que ninguno de los trescientos Abrió su boca en contra de Gedeón... Ni en contra del Señor diciendo... Ay no, qué cansado estoy, ya ves... Híjole, es que sabes qué no, yo ya es mi hora del té... Y interponer cosas... Ellos sabían lo que tenían que alcanzar... Sabían que tenían que capturar o matar a esos reyes... Para que no los estuvieran molestando más... Y ellos aunque estaban cansados... Cruzaron el Jordán... ¿Y sabes qué? Consiguieron, consiguieron capturar a Seba y a Salmuna y a Orev y a Seba. Dice que el ejército medianita después de haber huido, me estoy brincando hasta el 10, me estoy brincando mucho porque tengo muy poco tiempo. Dice, los reyes estaban con un ejército como de 15 mil hombres que les quedaban de todo el ejército de los hijos del oriente, pues habían caído 120 mil hombres que sacaban espada. ¿Cuántos murieron? 120 mil. Oye, ¿sabes qué? Creo que ninguno de tus problemas hoy en día es tan grande como si enfrentaras a un ejército de 135 mil hombres, ¿Actitud? ¿Qué actitud tienes en frente de las circunstancias que se te presentan? No, es que sabes que no, no, no pues es que yo tengo que atender primero a eso. Y las cosas de Dios las dejas al último Y después vienes y lloras, ¿por qué me da tan mal? Bueno, pues porque estás mandando las cosas de Dios hasta el último Las cosas de Dios, lo que tú estás haciendo, tu relación personal con el Señor Lo que tú estás haciendo, sirviendo, entiéndeme, tú eres hijo de Dios No estás llamado a ser uno más, estás llamado a ser hijo de Dios A tener una actitud positiva, una actitud hacia adelante Una actitud que arroja, una actitud que toma Una actitud que aunque estás cansado, cruzas el Jordán No, es que la reunión hoy va a ser corta No, mejor, mejor me quedo ¿O sabes qué? No, mejor esto Mejor lo otro, mejor lo otro sea, ¿Qué actitud tienes? ¿Por qué Dios no hace cosas Grandes contigo? Yo quisiera Haber sido uno de estos 300 Yo quisiera tener ese espíritu de estos 300 ¿Sabes qué? Porque nos escogieron Porque tuvieron una actitud, nunca hablaron Nada en contra, nunca dijeron Oye, pero son un montón ¿Qué vamos a hacer? Gedeón les dijo véanme hagan lo que yo hago y siguieron e hicieron exactamente y sabes que obtuvieron una gran victoria para la gloria de Dios tú quieres tener victorias en tu vida actitud actitud, todas estas, estas conferencias anteriores hemos estado hablando de cosas que tú tienes que cambiar de cosas que tú tienes que modificar, de cosas ¿para qué? para llegar a una buena actitud para que seas tú parte de esos 300 para que seas parte de esa generación que brinca y danza y que grita y que transforma Guadalajara ¿lo crees? mira actitud y podemos hablar muchísimo tiempo de la actitud pero mira la actitud es tan sencillo como esto Empezamos a orar, ¿sabes qué? Dios bendecimos, Señor, a, a Guillermo, y le sanamos. Y tú estás así con tus ojos cerrados, así, uh -huh, uh -huh, este uh -huh, Señor, tú sabes, mis broncas, Señor, tú sabes. O sea, ni siquiera estás conectado con lo que estamos haciendo. ¿Qué actitud tienes? Vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Ay, no, así igual que antes. No, no mira, va a, va a salir lo mismo. ¿De quién eres? De los 22.000? mil eres de los 970. ¿9,700 o eres de los 300? De los 300. Yo quiero ser de los 300. En el cual, ¿sabes que Hay que hacer esto. Yo me meto y lo hago porque sé que los ojos de mi Señor están viendo y sé que Dios me lo ha entregado y sé que es mío actitud, yo quiero hablar de esos 300 hoy y yo quiero darle la gloria a Dios de esos 300, Gedeón se ha hablado muchísimo de Gedeón y de su actitud y de cómo y después y de en antes y todo, pero ¿sabes que esos 300 hombres, oh, hicieron lo que hicieron porque tenían una correcta actitud hacia lo que tenían que hacer Habían caído 120 mil hombres que sacaban espada, o sea, 120 mil guerreros contra 300. ¿De qué tan grande es tu tu problema? ¿De qué tan grande es tu temor? ¿Sabes qué? Actitud. Sí, me sigo. 300 hombres Increíbles, con una actitud Correcta, siguiendo a su Líder, haciendo lo que su líder Decía, porque sabían Que la victoria estaba delante, Porque Dios ya se les había dado Sabes que Dios ya te ha dado la victoria En tus problemas Dios ya te ha dado la victoria En todas esas circunstancias de tu vida En las cuales tú estás enfrentando Día a día y que dices, oh qué grandes Son 135 mil gentes o puede ser un millón, o los que sean. ¿Sabes qué? Dios te ha dado la victoria ya, porque Él ya lo ha dicho. ¿Y sabes qué? Gedeón y estos 300 no tenían la sangre de Cristo. Y tú tienes la sangre de Cristo. Tú has sido redimido, has sido comprado, has sido llevado a una posición más alta que Gedeón y los 300. Porque eres hijo de Dios, eres hija de Dios. Entonces, si estos 300 tenían una actitud correcta, ¿cuánto más nosotros? Y no estoy hablando de positivismo y todo ese rollo, no, no, no, es que no, tú debes de saber quién eres. Esta iglesia se llama identidad y destino. Tú debes saber quién eres en Cristo para poder enfrentar las cosas. Tener una buena actitud, correcta actitud. Hacia las cosas Oh, ¿sabes qué? A mí me encanta esta historia Porque habla de estos 300 Me da tristeza que, que, que 22 mil Tuvieron miedo, que sus temores Que sus cosas, que sus cosas personales Eran más importantes que la situación que estaban viviendo Pero aparte 9 mil gentes O sea, les dijeron, no, tú no vas a participar Ok, gracias, tomo mi lonche Me llevo mi, mi cajita feliz y me voy a mi casa Ni uno reclamó Pero 300 hombres firmes Firmes, dice que estuvieron firmes y no se movieron. Actitud. Para terminar, segunda de Timoteo 1, del 6 al 8, dice, por eso te aconsejo, está hablando Pablo a Timoteo, dice, por eso te aconsejo que avives el fuego del don de Dios. Que avives el fuego del don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mi preso Suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. ¡Oh, aviva el fuego, el don de Dios en mi Señor! Ese debe ser tu clamor día a día actitud, oh, es que tengo, tengo un problema, encima, Señor, aviva el fuego en mí, el don de Dios, porque no me has dado espíritu de cobardía, sino de poder, de poder, de amor y de dominio propio, ¿sabes para qué es el dominio propio? Para tener una correcta actitud, para que cuando vienen las cosas contra ti, no te, no seas de doble ánimo, estos 300 no tenían un doble ánimo, sabían lo que querían, sabían a qué habían sido llamados, y lo tomaron y lo hicieron, Tú lo vas a hacer Tú lo vas a tomar Poder de amor De dominio propio Segunda de Timoteo 1 1 del 6 al 8 eso dice Filipenses 2 Del 12 al 16 dice Por tanto amados míos Como siempre habéis obedecido No solamente cuando estoy presente Sino mucho más ahora que estoy ausente Dice ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce, así el querer como el hacer, por su buena voluntad, sabes que si tú no estás teniendo, una buena actitud con respecto a las cosas de Dios, si para ti venir aquí es nah, un domingo más, sabes por qué porque tengo que venir, sabes qué, pídele al Señor, porque Él es el que pone en ti, en ti produce el querer como el hacer, Si te falta firmeza si, te, si eres de doble ánimo Primero dices una cosa y después la cambias si, O sea, si, si tu sí no es sí Y tu no no es no O sea, porque la palabra dice Que tu sí sea sí y tu no sea no Si estás en ese Ir y venir, en ese sube y baja Pídele al Señor, dice Porque Él es el que produce en ti El querer como el hacer ¿Quieres ser como estos 300? Pídele al Señor Él va a producir en ti ¿Sabes qué Señor? Es que estoy lleno de temores Es que estoy lleno de situaciones Es que no puedo con esto, es que no puedo con lo otro Es que esto y el otro y el otro ¿Sabes qué? Pídele al Señor Pídele al Señor Él produce, Él va a producir en ti Ese querer como el hacer Él va a poner ese espíritu en ti Que dice en Timoteo De poder, de amor, de dominio propio Filipenses 2 del 1 al 11, oh, no puedo leer todo, no tengo tiempo, pero voy a leer a partir del 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, dice el cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios, como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres, más aún hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por eso Dios también lo exaltó sobre todas las cosas y le dio un nombre, que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre oh filipenses, habla de la actitud de Jesús, y si esta actitud de Jesús lo llevó a hasta sentarse a la diestra del Padre y reinar en poder y justicia sobre cada uno de nosotros y sabes que esa misma actitud de Jesús debe estar en ti y en mí. actitud haya pues este sentir en ustedes que hubo también en Cristo Jesús, actitud actitud, sabes que estos 300 tenían ese espíritu, estos 300 ¿qué hubiera hecho Gedeón si se les empezaran a rajar esos 300, pero ¿sabes qué? Dios no se equivoca, Dios no se equivoca, de 32 mil gentes habían 300 que Dios vio sus corazones y supo, ¿sabes qué? Estos no son de doble ánimo, estos son fieles, estos son O sea, siguen la línea. Ellos no se van a echar para atrás. Ellos van a tener una actitud correcta delante de este problemón que representaban 135 mil madianitas. Los vencedores que Dios busca deben abandonar lo que ellos juzgan correcto. Los vencedores que Dios busca deben abandonar lo que ellos juzgan correcto, permitiendo que la cruz elimine la antigua naturaleza. Escúchame, tú y yo hemos sido comprados por precio, pero tenemos que eliminar en esa cruz de Cristo la vieja naturaleza y dejar nuestros argumentos. Estos 300 no argumentaron. Hicieron lo que tenían que hacer, tenían una actitud correcta. Tenemos que crucificar la antigua naturaleza. ¿Quieres ir más allá? ¿Quieres ir más allá? Pues tienes que hacer cosas distintas. Pero no quieres ir más allá. Pues ¿sabes qué? Nunca vas a hacer pro progresas. Nunca vas a ver tu familia como tiene que estar. Nunca vas a ver tu matrimonio como tiene que estar. Nunca vas a ver tu situación como debe de estar. Sea económica, sea de felicidad, sea lo que sea tienes que hacer cosas que nunca has hecho, pero si no quieres ir más allá ok, síguele así como vas, no vas a llegar más allá No vas a hacer proezas. Jamás vas a hacer proezas. ¿Sabes qué? Si tú tienes una correcta actitud. Si tienes la, ese mismo sentido. O sea, yo traduzco como el mismo sentir que Jesús. La misma actitud de Jesús. Si tú tienes esa actitud. ¿Sabes qué? Esa actitud te va a ser un, te va a ser un motor. Va a ser un, una motivación para ti. ¿sí? Una motivación que te va a hacer fuerte. Una motivación que te va a llenar de amor. Una motivación que te va a ser vencedor. Que te lleva a un nivel de ascenso constante en tu vida tú lo quieres actitud. actitud actitud actitud actitud Señor en esta hora Padre nosotros queremos ser como los tres cielos. Señor esta historia va más allá Es, es muy profunda Señor. Podemos hablar muchísimo Señor, Acerca de la actitud Pero Padre pone en nosotros El fuego Señor. Como dice Timoteo Aviva el fuego del don de Dios Aviva el fuego del don de Dios Dice aviva el fuego del don de Dios Por la imposición de mis manos Señor en el nombre de Jesús Yo avivo el fuego Señor en esta hora Por la imposición de mis manos Como dice tu palabra Avivando el fuego En cada uno En el nombre de Jesús Reciban en esta hora Señor en el nombre de Jesús Por la imposición de las manos Reciban ahora Una nueva dimensión de actitud frente a las cosas En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Señor en esta hora por la imposición de las manos En el nombre de Jesús Reciba y avive el fuego del don de Dios En ustedes En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús